Noelia Guzmán es presidenta del Centro Nacional de Jubilados y Jubiladas de ATE, y con ella vamos a hablar. Noelia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día a toda estamos, la audiencia. Bueno, en Quermés con Juani de p i a n y JP g a v a s a que vengo a h a c e r yo. Y queríamos conversar un rato sobre qué sensaciones tenés a esta altura de los hechos después de todo lo que fue ocurriendo en la semana. Eh, tanto desde el punto de vista institucional, con el tratamiento del veto, como este, en las calles, con la represión policial?、Eh, lo, lo del veto, la verdad que, bueno,、eh, viendo estos siete meses que lleva de gobierno mi ley, este, no se espera otra cosa más que crueldad. Porque es una crueldad lo que hace con los compañeros jubilados, con los compañeros trabajadores. Este, y si él pretende, con lo que está haciendo,、eh, con palos y hambre,、eh, ponernos de rodillas, creo que se equivoca. Se equivoca porque es un improvisado. No conoce al pueblo, no conoce a la gente, no conoce a los trabajadores. Acá nosotros tenemos, tenemos historia. Yo imagínate que tengo 81 años y. Y soy de los años, vengo de los años 70, de los p a l m e r o s blancos, de los compañeros de,、eh, detenidos desaparecidos, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, de haber luchado para recuperar la democracia en el 84. Entonces, este,、eh, sí, mucho dolor, mucho dolor, porque los compañeros hoy se mueren de tristeza. Muchos compañeros, es, es verdad que les faltan los medicamentos, que no les alcanza para comer, que la luz está por los, las nubes, que tienen que cambiar garrafa por gas porque no llegan a pagar. Pero la tristeza que tienen encima los compañeros después de haber puesto tantos años de trabajo a la riqueza de este país y tener que estar b e n d i g a n d o compañeros que no tienen dónde dormir. Estar durmiendo en la calle, y no exagero cuando digo estas cosas, porque las vivimos. Porque nosotros tenemos 86 centros en todo el país y caminamos el país, porque esto no pasa solamente en Buenos Aires. En el país pasa lo que está pasando. ¿Y que, cómo crees que.? Cómo y crees? mucho dolor. Cuando yo escucho, los、sí. otros días, una compañera contaba que dice que le to que tocaron el timbre. Y había un niño removiendo la basura. Entonces le preguntó qué hacía un chico de 13, 14 años. Dice, yo vivo con mi abuela y no tenemos hoy nada para comer. Yo te juro que se me parte el alma. Estoy, estoy gripada, estoy enferma. Pero yo creo que lo que más me enferma, te juro, es la tristeza de ver y de saber que hay un millón de niños que no comen y que tenemos compañeros, como te dije, recién jubilados. Que vive en la calle. Es tremendo lo que nos está pasando.、Uh -huh. Tengo 81 años, nunca viví lo que hemos Hemos pasado por muchos ajustes de, de gobierno, porque siempre los jubilados, cuando hay una, el gobierno tiene que hacer un ajuste, siempre nosotros primeritos en la s fila. s、eh, Pero nunca como ahora,、uh -huh. nunca. Noelia, buen día. Juan, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan?、Eh, muchísimos jubilados、eh, y jubiladas、eh, votaron a, a, a este gobierno. ¿Has, ¿Has podido charlar con alguien que haya votado este gobierno y que, si pudiste charlar, cuáles son las consideraciones que te da e s o que te dicen? Y sí,、eh, conozco muchos, no solamente muchos este, jubilados, muchos jóvenes.、Sí. Lo que pasa es que acá hay que hacer u n mea culpa. Acá hay que, tenemos que encerrarnos y, y, y primero. Hacernos cargo de las cosas que hicimos mal, porque esto no es gratis. Algo hicimos mal nosotros. Algo hicimos mal nosotros. Ya sean los gobiernos que pasaron, ya sean las familias que no supimos interpretar a nuestros hijos o, o, este, o hablarles. Algo hicimos mal, esto no es gratis. No está porque sigue este gobierno ahí. Por algo lo votaron. Eso es lo que hay que analizar y cambiar. Si no nos damos cuenta、eh, de lo mal que hicimos y no nos hacemos cargo para modificarlo, no vamos a tener mi ley por muchos años. ¿Y cómo crees、Esta、que s e n e a h o r a e、eh... s t a Es una realidad que nadie tiene que, que hacerse el tonto, nadie tiene que mirar para el costado y nadie se tiene que enojar cuando uno dice estas cosas. Porque cuando uno dice, yo estuve en la Pampa en una reunión y dije esto mismo, me dijeron q u é vamos a empezar a flagelarnos. Y sí, si es necesario, agarremos un látigo y peguémonos.、Uh -huh. Pero démonos cuenta de las cosas que hemos hecho mal.、Eh, te decí, te decía, Noelia.、Eh, no hablemos de Macri, porque Macri, bueno, eso es, es lo mismo que este. Hablemos de los gobiernos populares. Claro, claro. ¿Cómo crees que sigue institucionalmente esto? Y también ahí me h echo h e una pregunta respecto de, de qué te parece la conducta política de lo que podríamos decir partidos populares. Eh, eh, ahora, como oposición, más allá de todas las macanas que se mandaron, nos mandamos, si querés, lo, lo agre agregamos así en los, en los años previos. En este momento, ¿vos ves que el, la oposición está a la altura de las circunstancias? Esta semana estoy viendo, a raíz de la convocatoria que están haciendo para el 12, creo que ese, hay, un, hay un despertar, creo que se está despertando. No hablo de la CTA del compañero、eh, Cachorro Godoy, no, porque, no lo hablo por, por un sentimiento personal, sino esto es política, estoy hablando políticamente. Yo creo que la, la CTA、eh, autónoma estuvo a la, estuvo a la altura de las circunstancias. A lo mejor. Eh, no como debiera, pero por lo menos estuvo. Acá la que tiene que poner todo lo que tiene que poner es la CGT. De una vez por todas, la CGT. Y bueno, y yo creo que se está despertando. Este, creo que el 12 vamos a tener una marcha muy importante. Y en esto tienen que despertarse también este, los estudiantes, porque la lucha nuestra. Lo decimos siempre, estamos cansados de. Porque esto no lo decimos desde hoy, ¿eh? Yo hace años que estoy en. Desde el 84 que estoy en ATE. Estuve primero con Víctor de Genaro cuando recuperamos ATE de las manos de un personaje que entregaba a los trabajadores a, la, a los milicos. Tenemos miles de compañeros desaparecidos estatales. Nosotros lo recuperamos en el 84 con Víctor, con Germán Abdala, con Héctor c u a g l i a r o Desde ese entonces estoy. Eh, y, y, y yo creo que,、eh, como volviendo a la pregunta tuya, creo que、eh, se están empezando a, a dar cuenta que tiene n que estar,、eh, que la lucha nuestra no es solamente por nosotros, es por todos los, los futuros、eh, jubilados. Porque con lo que está pasando hoy, un, un, un trabajador menos que no aporta, Es, es, una, es un, una jubilación menos para nosotros, porque las cajas se desfinancian. Y acá en esto, nosotros hablamos solamente de lo que es el ANSES. Pero en la recuperación, acá también tengo que decir, algunos compañeros,、no、voy a, en esto no voy a dar nombre, s pero cuando fue la reparación histórica, la ley de, de, de Macri, quedó. Hay un punto que nosotros nos cansamos de pedir que lo, que lo de, derogaran. Que es el tema de las cajas provinciales. Hay 13 cajas provinciales que corren serio riesgo. 13 provincias que los jubilados provinciales no van a cobrar porque este gobierno ya no les está mandando la coparticipación como corresponde. Claro, y se、claro. están desfinanciando. Una de ellas es la Pampa. Entonces, una de ellas es la Pampa. Yo soy jubilada por la Pampa.、Claro. Una de ellas es la Pampa, precisamente. Y gracias a Dios que tenemos un gobierno que mantiene. Que mantiene los lo mandatos de, de, de, de la doctrina peronista todavía vigente y que, y que, y que está gobernando para el pueblo, como no sacó los pies del plato, como quien dice, ¿no? Como dicen. Pero en, en otras provincias, hoy ayer estaba mirando al gobernador de, de Santiago del Estero, quejándose porque lo que hizo mi l e i ahora. dándole parte de la coparticipación que no les manda a ellos, se la está dando a, a, al, al intendente acá de, la, de, de, de, la, de Cava. Ah, pero ellos le firmaron el pacto. ¿Qué、claro. pensaron? ¿Que este hombre iba a cumplir con ellos? No se dan cuenta lo que es este personaje. Es, es, es, es, no, no gobierna para, para, para los trabajadores, para el pueblo, gobierna para el 10% que son l o que. No, lo dijo los otros días. Vine a c h i c a r el Estado para llenarle el bolsillo a ustedes. Cual, <ríe> que, y lo dice aparte, lo dice. Todo lo dice. Entonces, sí, bueno, entonces bueno, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Noelia Guzmán, agradecemos el contacto, más vale, vamos a seguir estos temas、eh, que forman parte no, de n u e s t r a No, discúlpame nuestra... si soy demasiado mente, pero la verdad que a mí me preocupa muchísimo porque todo me preocupa, porque tengo nietos, porque tengo bisnietos, porque tengo amigos y porque pienso en la gente, porque la lucha nuestra n o comenzó y comenzó hace muchos años. Entonces, cuando, cuando los milicos llegaron en el 84, nosotros estábamos en La Pampa. El, con una olla popular y, y, y sabemos lo que es todo esto, porque esto no sé si lo puedo decir, pero se parece mucho al 84, al 76. Digo, gracias de vuelta, gracias a ustedes. Un abrazo, gracias, chao. Noelia Guzmán、eh, preside el Centro Nacional de Jubilados y Jubiladas de ATE, es pampeana ella y nos describía. Las sensaciones, la mirada que tiene ese sector en este contexto de país.